A las 8 y 32 de la mañana le tengo invitado Carlos. Sí, señora, candidato al consejo de nuestro municipio de Suacha, intentando. No, va a ser imposible, ¿no? Todo es imposible, ¿no? Claro, porque son 200 y. Sí, no, no, no alcanza <risa> los días, es imposible.、Eh, ¿De quién se trata, Diana? Bueno, se trata de William Castro, él es candidato por el partido ASI número 6. Buenos días, William. Buenos días, Diana, buenos días, Carlos, en la mesa de trabajo. Bueno, ¿quién es William Castro? William. Le están preguntando quién es usted. <risa> tranquilo, usted, usted, usted, usted tranquilo esté hablando que aquí nosotros cuadramos todo, no me preocupe. Eh, Carlos, eh, otra vez, muchas gracias por la invitación. A ver, William Castro es un joven que llegó al municipio de Soacha desde los cinco años de edad.、Eh, estudié mi primaria aquí en Soacha. Mi bachillerato、eh, también, posteriormente,、eh, ya para mis estudios profesionales.、Eh, Los hice en la Universidad Católica de Colombia y actualmente soy abogado. Y terminé、eh, ya actualmente la especialización en Derecho Administrativo y Ciencias Constitucionales. Bueno, William Castro es candidato al Consejo por la Alianza Social Independiente ASI. Su número del t a r j e t ó n es el número 6 y dice capacidad, decisión y pertenencia. Son como sus, sus tres palabras que resumen lo que usted quiere hacer si llega a ser concejal. Sí, señor. Capacidad, decisión y pertenencia. ¿Qué significa eso? A ver, escogí esos, esas tres palabras importantes en mi eslogan de campaña. ¿Por qué? La primera, capacidad. Capacidad en el sentido de que、eh, soy un hombre joven que me he preparado intelectualmente y que quiero desarrollar todo el tema intelectual en mi comunidad de s o a c h a Sí,、eh, pues esa es la capacidad. La decisión. La decisión、eh, la, la hice en el sentido de que.、Eh, Postulé mi nombre al Consejo Municipal por el Partido ASI. Doy las gracias también al Partido de Alanza i Social Independiente por darme la oportunidad. Y obviamente lo que usted dice es pertinencia, o pertenencia más bien. Pertenencia, don Carlos, sí, desde los cinco años e s t o y de acá, conozco las necesidades de nuestro municipio y también las vivo diariamente. Bueno,、eh, y, ¿y el Partido ASI? ¿Es la primera vez que se lanza, William? Sí, señor, es la primera vez que me l a n z o don Carlos. ¿Y el Partido ASI? ¿Por qué el Partido ASI? e、eh, s c o g í las banderas del partido así porque es un partido disciplinado que tiene、eh, una, unos arraigos de paz, de, de alegría, de armonía, todo lo que me enseñaron en, en, la, en la academia. Venga, William, usted es una persona nueva, es una persona que conoce la ciudad, que está en la ciudad, le gusta, se siente cómodo con ella, obviamente quiere fortalecerla más. Pero también debe ser consciente de que hacer una campaña de l consejo es compleja. ¿Cómo hacen esa campaña de l consejo? ¿De dónde sale la plata? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde están los votos? ¿Por qué cree que puede llegar a ser concejal? Carlos, buena pregunta. Eh, primero, eh, pues eh, actualmente soy abogado y pues los recursos son propios. ¿sí? Son í s propios. Y lógicamente es una campaña que, que, que es con mi ayuda y con la, con la ayuda de la comunidad. Sí. Y, y digamos que, ¿dónde está el centro de acción para que usted diga, bueno, p o tengo un grupo de trabajo, unas comunidades que me conocen? ¿Dónde ha estado para que la gente diga, yo conozco a William Castro y mire, y voy a preguntar, y ha estado por estos lados? Sí, en mi fuerte, pues, mi, o sea, mi fuerte, bueno, primero que todo, en Suacha, en、eh, mi fuerte,、eh, como les venía diciendo, yo estoy desde los 5 años de edad en la Comuna 1, entonces, pues, el fuerte lo tengo allá en la Comuna 1 con, mi, con mis juventudes, con mi tercera edad, ¿sí? con mis amigos.、Eh, ellos me. Me postularon, me dijeron: ¿Por qué no se lanza? O s sea, e está bien preparado y, y lo puede hacer, ¿por qué no nos representa? Ya que no hay nadie que nos represente y que no ha hecho nada por, por nuestra comunidad. Sí, venga, le digo:、mmm, el voto joven es el voto más difícil, ¿no? El voto joven, los jóvenes tienen la, la característica de ser muy entusiastas, pero a la vez muy olvidadizos. ¿Cómo mantener ese voto joven? Porque prácticamente usted m e dice: Mis amigos, usted es un tipo joven. Queremos como buscar una alternativa. Soy preparado, soy abogado, soy de la barriada.、Eh, ¿Cómo hacer para que se le mantenga esa capacidad de que el voto joven lo acompañe? Carlos, buena pregunta. En este momento, pues vienen acompañando dos amigos míos, también jóvenes, uno que maneja todo el tema、eh, de deportes. Y otro que maneja el tema de las juventudes. Los postulé también para que me acompañen en ese proceso político como ediles. Entonces, ellos están、eh, día a día, en todo, en todo momento, en todo lugar,、eh, con la comunidad, ¿sí? También apoyándome, ¿para qué? Para que, lógicamente, este tema del voto joven se, se proyecte y se mantenga. Bueno, c a n d i d a t o a la alcaldía, ¿con quién? ¿Con quién está para la alcaldía? Estoy con el profe Eleazar González a, a la alcaldía. Y, ah, bueno, porque el partido ha estado, porque también a usted le interesa el p r o f e l e a z a r Porque también me interesa el p r o f e l e a z a r es un, un, un gran tipo. Bueno, pues ahí está, una propuesta un poco diferente en la ciudad: querer ser concejal de Suacha, William Castro, candidato al consejo a C6, a Alianza s o c i a l Independiente, pone su nombre a consideración, primera vez que se lanza al consejo, un joven abogado. Que quiere estar allá en el Cabildo. ¿Algo más, César? ¿Algo, perdón, se está pensando en, en César Río, que lo está pensando. ¿Algo más, William? Carlos, pues、eh, aprovecho la oportunidad para de decirle a la comunidad cuáles son mis, mis, mis propuestas a, para, para el Consejo Municipal. La primera,、eh, el tema que nos flagela todos los días, el tema de la seguridad. Quiero poner a consideración la primera propuesta, que es la siguiente:、eh, aprovechar el tema tecnológico, incrementar、eh, cámaras de seguridad donde no las hay. Eh, aprovechando también、eh, en hacer un proyecto de acuerdo、eh, con un censo real, porque el censo que nosotros、eh, tenemos actualmente es del año 2005. Entonces, para multiplicar las cámaras de seguridad en sitios estratégicos, en en parques donde están los focos de seguridad, para que evitemos el tema de, del d e robo de, de mano armada,、eh, robo de apartamentos. Ese sería mi primer, mi primer proyecto. El segundo es el tema de deportivo. En el tema deportivo. Eh, pienso eh, multiplicar las escuelas de formación deportiva en todas sus modalidades, tanto en fútbol, en microfútbol, en b a s q u e t b o l en voleibol, en taekwondo, etc. Para que nuestros jóvenes, nuestros muchachos, no se pierdan en, en, malos, en malos pasos. Y la, última,、eh, y, y la última es el tema de las basuras. Cuando nosotros,、eh, las familias, sacamos las basuras al frente de nuestras casas o en un poste, llegas a, afortunadamente los perros y la destruyen y eh, generan eh, focos de, de contaminación, de, de moscas y de malos olores. Entonces, pienso también, mediante un proyecto, de acuerdo、eh, hacer el tema de los chuts de basuras o c a n e c o n e s grandes y colocarlos en sitios estratégicos en el municipio de Suacha. Para que esas basuras queden depositadas en esos chú u y cuando llegue el carro a las basuras, solamente、eh, se lo lleven y no, no haya、eh, basura regada en, en, los, en, los, en el piso y que los perros no, no la destruyan. Pues ahí está, proyecto de acuerdo que propone o irá a proponer William Castro. William, un abrazo, que esté muy bien por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias por darme la oportunidad de su mesa de trabajo. Bueno, William Castro, candidato al consejo ASI número 6.